11 y 25 continuamos con el enreando las mañanas eh, La verdad es que estamos teniendo una mañana bastante movida eh, Todas las mañanas decir eso Pero es que es movido, ¿no? Eh. Bueno, en realidad estamos quietos nosotros, nosotros Porque tenemos todo los equipos encima y no nos podemos mover Tenemos pero... los equipos encima, estamos en el estudio C Te olvidaste claro. de mencionar eso Hoy no, hoy no mencioné eso Pero eh, estamos vivos igual este ahora vamos enseguida a nuestra próxima entrevista venimos hablando de represión eh, de ajuste no eh, que vamos sufriendo como clase trabajadora Venimos y hablando de, de un impacto un golpe en distintas instancias al campo popular no recién eh, esto de, de del fascismo como como eh, eh, ideología política que ha permeado en distintos ámbitos y que ahora se muestra sin tapujos. Previamente hablábamos de la represión a los trabajadores, ¿no? Este, también a su vez habíamos hablado antes de, eh, en fin, de distintos tipos de, de represiones al este a los ánimos populares, a las fuerzas populares y ahora podemos ahora vamos a hablar de eso desde el ámbito comunicacional donde también hay una avanzadilla una represión. Claro, como que todo se, se va mezclando, ¿no? Eh, porque vos tenés por un lado un ajuste brutal, la gente se organiza, el gobierno sale, reprime y para que no se difunda esta represión intenta acazar eh voces, ¿no? Lo de los medios de comunicación comunitario, algunos medios que no responden al gobierno intenta acazar cerrando Este, quitando pauta publicitaria y bueno, uno de los temas que sigue es justamente intentan callar a un medio comunitario alternativo y popular eh, como decía, esto es un, un, eh, un paneo quizás el programa de hoy se pueda caracterizar por eso por realizar un paneo hacia eh, de distintos tipos de avanzadillas que se dan en distintos frentes con respecto al campo popular, ¿no? una avanzada bueno en lo económico que hablaba que hablaba julio Gambino al principio una avanzada en el ámbito laboral una avanzada en el ámbito ideológico muy interesante esto que decía fernando de eh, quizás lo que están buscando sea desde lo desde lo ideológico no generar una sensación de derrota en el campo popular eh, interesante la premisa digamos que eh, al margen de si sea esa la finalidad o la finalidad sea una avanzada concreta de los grupos fascistas, de todas formas, eso impacta en eh, el ideario colectivo y, y, y más ampliamente entre las ansias progresistas de una parte importante de la población y ahora también vamos a graficar cómo se da en el frente comunicacional donde no solamente eh, existe una avanzada respecto, por ejemplo de las radios comunitarias como como como mencionabas vos sino también avanzadas por ejemplo, lo, lo estamos viendo en el caso del diario este, el, el Tiempo Argentino en el caso eh, una avanzada en general contra las distintas este, manifestaciones de, de, de este o de aquel color, distintas manifestaciones en última instancia de lo que es y eh, eh, el colectivo general de la población no así es y claramente esto es para callar voces porque el gobierno tiene todo un aparato hegemónico ahora aliado con clarín las nación infoba y Infobay, los grandes medios de comunicación y justamente lo que vos decías no los que no están a favor de eso pum cierran eh, quita de pauta publicitaria y esto van creando un cerco informativo y todas las cagadas que se van mandando las van tapando con otras cosas con otras noticias y desvíano ¿no? la, la, la verdadera discusión que tendríamos que tener este a mí me llamó mucho la atención el otro día cuando fue este el cacerolazo esta cuestión de cambiar, ¿no? el nombre de cacerolazo a ruidazo, que el cacerolazo tiene toda una carga este política importante, ¿no? por toda su historia, cómo surge, este y cambiarlo al ruidazo también, ellos van manipulando la noticia y tratando de ocultar y parar este una revuelta popular. Es interesante desde el ámbito de lo comunicacional, desde el ámbito de las luchas hegemónicas, el uso de las palabras, ¿no? Eh, Macri, por ejemplo, haciendo... este eh, re resignificando la palabra revolución, una palabra tan, claro. tan cara a las aspiraciones populares, re resignificando y hablando de la revolución de la alegría... Claro este y el mismo cambiemos también ¿no? cambiemos a, al ajuste lo llaman sinceramiento y, y bueno y en este caso, en el caso de una radio comunitaria eh, no sé qué nombre le van a poner pero es eh, sinceramente no es nada más que eh, un cepo no es nada más que una censura a lo que son Eh, lo que es la comunicación comunitaria alternativa y popular no así es para eso vamos a hablar con David san Roque que, que pertenece a la radio Soli verde este quienes en estos días fueron intimados por la enacom eh, pidiéndoles que, que apaguen no los equipos de, de la radio So verde Hol no escuchadas David Hola cómo están si sí, les escucho muy bien eh, y agradezco el llamado y la solidaridad Eh, ¿Nos podrías comentar eh, cómo, eh, bueno, eh, cómo surge la radio y finalmente cómo les llega este papelito eh, indicándole este que, que apaguen los transmisores? Bueno, la radio surge en el año 2012 aproximadamente, el 1 de agosto sale la primera vez al aire, una radio que la compraron integramente los vecinos, juntaron... Tu platita como quien diría bueno, hicimos una colecta para comprar una en un transmisor para construir nuestra antena ya que el barrio es un barrio donde para el tren cartonero eh, así conseguimos poder eh, plantar la antena también entre los vecinos armar una radio comunitaria cuesta un montón mucho más cuando es a pulmón y, y cuando no hay nada sino el hecho de la unificación de los vecinos para un objetivo la radio empezó Eh, con la idea de que sea una escuela de radio donde bueno los vecinos podamos aprender aquello que nunca tuvimos una radio o aquello que bueno no pensábamos que se nos podía dar esa esa posibilidad. Bueno, nos construimos la propia radio comunitaria FM Sol y Verde, que sale por el 89.5 eh, del barrio eh, de acá en José C. Paz. Eh, sí. Eh, estaba también para hacer esta entrevista eh, leyendo un poco sobre la radio y veía en el facebook eh, todo el laburo que realizan en el barrio no en jose paz como vos nombrabas eh, y también interesante la historia ¿no? de cómo los vecinos eh, se preocuparon y, y, y les gustó la idea de poder poner una radio eh, actualmente funciona la radio como una escuela tienen programas cuál es el trato con los vecinos de la zona y Sí, la radio, mirá, vimos la otra vez Una situación, viste, que calcé a pulmón la radio eh, Nosotros no, no, había, es un centro comunitario, viste Es donde se encuentra un merendero Donde está una, una murga, la restauración verde Donde también se encuentra eh, talleres Bueno, y una canchita de deporte La verdad que la radio es como una escuela Porque decidimos que la organización, los vecinos podemos armar nuestro programa y aprender de ella y, y bueno, y difundir nuestros pensamientos, nuestras ideas nuestras inquietudes eh, nuestros pensamientos por ahí difundir también nuestras situaciones tal vez es eso que, que es lo que no le gusta o tal vez es una forma de acallar a uno de los medios monopolizar solamente la una, una única información o una única situación, digamos, ¿no? y no la que estamos viviendo los barrios hoy en día Claro. Pero, ¿y cuál es eh, la argumentación que ha hecho el ENACOM Para tomar semejante decisión? Eh, estamos en otra etapa de, de gobiernos eh, Y en esta etapa eh, creemos que volvimos de nuevo A la situación de aquellos 90, 2000, 2001 Donde nos llamaban clandestinos A los medios comunitarios a los medios barriales hoy el ENACOM argumenta por lo que pudimos leer de, de su ley que no nos llama ya Radio Comitéres sino nos llama una radio eh, un club de aficionados ¿no? como si nosotros eh, nos bajan el nivel digamos un club a, de aficionados a, claro y dentro de esto en el papel es que van a regular el, el espectro ¿no? un espectro que está un lleno de radios comerciales de boliches claro. que te invitan a bailar y no, no te invitan a, a soñar o a creer entonces eh, nosotros creemos que hay una política de un pensamiento que quieren eh, callar los medios barriales que quieren callar las voces de los barrios por eso decimos que el Estado no es un delito para que nos llamen clandestinos y para que nos reiban bajo argumentos que ellos pueden poner que ellos pueden tener pero nosotros simplemente deseamos hacer radio ...construir nuestra comunicación... ...encontrarnos en momentos y en espacios de circulación... ...y no... ...no, no entendemos mucho, pero sí entendemos que lo que estamos haciendo no es malo. David, ¿y cuál es... Eh, ...cómo está la cuestión judicial? ¿Usted han iniciado? ¿Cómo siguen los pasos para... Este, ...permitir que no se cierre la radio, no? mira nosotros estamos convocando para el primero de agosto... ...que es el cumpleaños, el cuarto aniversario a un foro, a una, una charla de debate con el barrio porque que, que no tenemos que preguntar eso si queremos la radio, ¿no? pues sabemos lo que quieren ellos pero bueno, preguntémonos con el barrio eh, si queremos la radio en el aire si nos queremos seguir encontrando eh, con una radio comunitaria, ¿no? entonces por ahí, eso es lo que pasó nosotros nos motivó a hacer un, una asamblea general para el 1 de agosto a partir de las la tarde en el espacio comunitario y ahí defender todos juntos esta esta radio comunitaria ¿pero van a avanzar judicialmente? ¿cómo siguen los pasos? claro, claro, sí, por otro lado se comunicaron compañeros de Antena Negra, de las redes de, de la red nacional de medios administrativos no han llegado a decisiones eh, o fuerza de la gente de Farco, digo eh, la esponsería del público nos ofreció también para ...ayudarnos con el tema eh, de, de poder entregar un recurso a amparo... ...algo que, que nos permita eh, frenar un poco el decomiso... ...pero creemos que esta política y los vecinos y las comunidades... ...nos estamos atentos, y no estamos organizados y no estamos comunicados... Eh, ...en lo legal ya vimos cómo sacar una ley de medio audiovisual... ...que fue votada por amplia mayoría... ...pensada, discutida... ...y como la noche a la mañana... ...se levantaron y lo sacaron. Eh, David, agradecemos... Eh, ...habernos podido entrevistar... ...seguramente como RNMA... ...los compañeros y compañeras... ...de los distintos medios... ...vamos a estar realizando un seguimiento... ...del tema porque es importante... Eh, ...creemos... La, ...la preservación conjunta... ...de esta modalidad... ...no tan tan importante para, para la población como son los medios comunitarios alternativos y populares. Y desde aquí te enviamos eh, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza para poder continuar con esa importante labor que ustedes realiza Bueno, eh, le agradecemos desde acá, como grupo de vecinos, que nos dedicamos ahora a ser comunicadores sociales. Y, bueno, sí, tenemos que estar juntos y atentos, porque eh, si vienen por los medios de comunicación mañana vendrán por nuestras organizaciones porque así nos callarán nuestra voz y podrán de alguna u otra manera eh, también coptar de alguna otra forma nuestras grandes organizaciones o pequeñas, como nuestros merenderos como nuestro espacio comunitario que durante este con tantos sacrificios lo construimos nosotros no queremos que no sean los equipos que nos costó eh, eh, comprarlo no eh, así que lo único Queremos seguir haciendo lo que nos gusta quien sí, agradecemos bueno muchísimas gracias eh, bien ahí pasaba David san Roque miembro de la radio So y verde de joé sepa eh, que nos comentaba cuál es la situación eh, la verdad que es es eh, bastante preocupante no cómo el gobierno de macri a través de la ENACOM, con intenta acallar las voces de los medios alternativos comunitarios y populares que reflejan la realidad y dicen la posta de cómo se vive la situación hoy en la argentina Nos queda tiempo, creo, para un intermedio musical Pancho, pobre Pancho ¿quién, bueno, robó, ¿quién, le robó, ¿Quién le robó la silla a Pancho? No sé, lo vi a Pancho tratando Entró de... Entró al estudio y de repente no había silla eh, No sé, creo que fue el fantasma de tu habitación sí, sí, La, la canción que vamos a escuchar a continuación Se llama, curiosamente, La Radio Comunitaria dale, Y habla sobre... Vamos. Espera, quiero contar una... <risa> dale, dale, dale, dale, dale. Que habla, la canción habla sobre una experiencia De una radio comunitaria en Montevideo, en Uruguay Donde... Eh, a raíz de esta persecución a radios libres, digamos tuvieron que llevar los equipos a hombro cruzar un río para poder seguir transmitiendo así que a veces que es el espíritu que que inunda las radios comunitarias en todo el país ¿no? como, de... el, como el espíritu de Pancho que él descubrir que no tenía sillas se tuvo que doblar se para seguir se poniendo la música bien, esta es una alegría